El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto s o l o para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir. Y respirar tiene ritmo. Llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. Bienvenido. s Hola, hola m e l o m a n í a c o s ¿cómo ha estado su semana? Espero que excelente. Otro domingo llega y con ello más melomanía. Así que a prepararse porque el programa de esta noche va a tener buenas vibras y la mejor música, tanto de artistas internacionales como lo nuestro, talento ecuatoriano. Soy Jessica Jumbo y como siempre, feliz de encontrarnos. Así es, mis melomaníacos. Hoy tendremos una increíble melomanía nocturna en la que viajaremos en el tiempo de ida y vuelta para escuchar muy buenos artistas. Soy Manuela Proaño y estoy súper contenta de acompañarlos una vez más. Ahora sí, vamos a relajarnos y empezar con la buena música de la voz de z o e Una banda musical mexicana formada en 1995 en la Ciudad de México. La banda es liderada por León Labregui y conformada por Sergio Acosta en la guitarra, Jesús Baez en teclados, Ángel m o s q u e d a en bajo y Rodrigo Guardiola en batería. Hasta la fecha, son una de las bandas de rock más reconocidas en Latinoamérica. Escuchar a León es ir a un viaje psicodélico de amor y desamor. En fin, Escuchemos de su álbum NTV e n p l o y e e lanzado en el 2011, uno de sus temas íconos. Disfrutemos de Labios Rotos. Buena canción de z o e Jessie empezó la noche con un ambiente romántico y voy a continuarlo empezando con el talento ecuatoriano. Alberto Sebastián Gómez Cenere, Beto Cenere, es un cantante y compositor en Quito de padre ecuatoriano y madre venezolana. Lanzó su primer sencillo Mulata en el 2012, con el cual obtuvo la nominación como Artista Revelación del Año y el premio Miss Bandas Nacionales. Como mejor artista promesa y mejor producción musical. Hoy escuchamos su nuevo tema, Soyo, y lanzado hace apenas una semana. Disputenme l o maníacos. だがロシアに来て、キャメルなピエールに来て、キャメルなピエールに来て、キャメルなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエールなピエ ピンポンのおかげで、おかげで、お、hmm. よくとく、うん。 So... El talento ecuatoriano con el que Manu empieza. Y vamos con más música y manteniendo la línea romántica. Suspiremos con la oreja de Van Gogh. Han pasado ya 20 años, 7 álbumes y miles de emociones desde que esta agrupación nos hace vivir con su música. Son originarios de Vasco, España. La banda nació formada por Pablo Menegas, Álvaro Fuentes, Javi San Martín, Harris Garde y la vocalista Amaya Montero. Claro que actualmente Amaya ya no se encuentra en el grupo. Pero de su paso por esta agrupación quedaron grandes canciones que sin duda nos enamoraron. Y una de ellas es Rosas, lanzada en el 2003. Disfruten, mis m e l o m a n i a c o s enamorados. どうぞ。 Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. La oreja de Van Gogh nos abre el corazón de par en par con su canción Rosas. Pero continuemos esperando, pero sin carita empapada. Ahora con el tema Te esperaré, del ecuatoriano Daniel p a e z Artista multifacético que se destaca en la interpretación de géneros musicales como pop, balada, música clásica y el beat back jazz. De igual manera, derrocha toda su energía en ritmos más movidos. Esta canción forma parte de su álbum JJ A Mi Manera, lanzado en el 2015. Así que seguimos suspirando en esta noche, melomaníacos. Canción de nuestro amigo Daniel, siempre llenándonos de sentimientos. Y ahora sí, vamos a empezar a subirle un poco la energía a la noche con los chicos de Piso 21, grupo musical colombiano de Latin Pop y Reggaeton formado en Medellín en 2007. Su nombre proviene de una azotea en un edificio en Medellín, la cual se encontraba en el piso 21, y donde se reunían a componer sus primeras canciones. Escuchemos ahora su último tema, Puntos Suspensivos, lanzado en este año, donde trata la historia de una relación que, entre tanto tiempo juntos, logra consolidar un sentimiento tan grande que nunca ninguno de los dos vio el día e l que iba a tener su final. Disfruten. もう一度、私はあなたのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 Precioso el sentimiento que derrochan con su ritmo y letra los chicos de Piso 21. Excelente canción. Sigamos con esa intensidad y romance, ahora con un pasillo ecuatoriano. El cantautor quiteño Juan Fernando Velasco, quien ha logrado posicionar su música dentro y fuera del país, lanza en el 2007 su disco A Tu Lado, en el que interpreta en conjunto con varios artistas pasillos de nuestro país. Hoy escuchamos Alma entre los labios. Poema escrito por Medardo Ángel Silva, interpretado originalmente por el Ruiseñor z de América Julio Jaramillo, ahora en voz del colombiano Fonseca y Juan Fernando Velasco. Disfruten de esta magia musical, que después nos vamos a un descanso. No se despeguen de nuestra sintonía. レンブあなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのに、なたのために、あなたのに、あなたのた ただ、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ o たはあ e たはあなたはあなた r あなたはあなたはあなた e あなたはあなたはあな e はあなた みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みん e みんな、みんな、み m な、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、s んな、みんな、みんな、みんな、みん p みんな、み t な、みんな、みんな、み Te vamos a dejar solo en tu insomnio. Ya volvemos, porque entre, entre meromaníacos nos entendemos. entendemos. Promocionales y publicitarios en Radio c c Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, un dólar y dos dólares para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio CCE, 940 AM. ¿Aún no puedes dormir? ¡Tranquilo! Ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto, Esto es Insomnio Melomaníaco. Melomaníaco. Hemos regresado y la melomanía definitivamente no para. Sigamos con el talento ecuatoriano, ahora con la voz de Johan Vera, un cantante bilingüe de origen ecuatoriano conocido como uno de los top influencers latinos del momento. Johan fue un concursante en la competencia de canto de Simon c o w a l d la banda, en la temporada 1. En agosto de 2016 lanzó su primer single independiente y video musical, p r e d d y Gear, tu canción. Un single en español mezclado con algunas letras en inglés, con un ritmo pop latino combinado y reggaeton. El 14 de julio de 2017 lanzó su single Fly to Paris, el cual compuso en su mayoría, y ahora sí, este año nos sorprende con su sencillo Astronauta. Disfrútenlo. マシャン Johan Vera tiene muchísimo futuro por delante en el mundo de la música. Mucha suerte, Johan. Sigamos con j e s s y McCartney. Es un actor, compositor y cantante estadounidense. Alcanzó la fama a principios de los años 2000 como el miembro más joven de una banda llamada Dream Street. Su primer álbum, Yuri Sour, fue lanzado en 2004. Fue disco de oro en Estados Unidos y disco platino en Australia. Su sencillo debut homónimo alcanzó el número 16 en Billboard Hot 100. Esta canción viene a petición de Pablo Vega, q u e nos escucha desde Quito, Ecuador. Un fuerte abrazo para ti. Ahora sí, disfruten.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 Se queda impregnado en todo nuestro ser. Y continuando con la música, vamos ahora con una voz ecuatoriana, y esa es la de Emilia Matamorros, originaria de Milagro. Actualmente radicada en Nueva York. Ciudad a la que llegó a los 19 años para continuar con sus estudios en música. Ha estudiado teoría musical, composición y ha sido parte de diferentes conjuntos de música como vocalista. Sin más preámbulos, vamos a disfrutar de su tema musical llamado Estamos aquí, lanzado este año. Pelomañacos, disfrútenlo. m a t a m o r o s Vamos ahora con Carolina Ross, una joven mexicana originaria de l Culiacán, que desde temprana edad comenzó a incursionar en el mundo de la música. Con distintos géneros en el pop, la balada lanzó en el 2017 su sencillo con mariachi, Sencillamente tú. Hoy escuchamos un c o v e r de la canción Puño de Diamantes del grupo El Duelo, que también fue lanzado en el 2017. Que viene a petición de mi mejor amiga, d o m i n i q Arcos. Un fuerte abrazo para ti, guapa. Sabes que cuentas conmigo. Ahora sí, d i s f r ú t e n Melomaníacos. espero que estés contento feliz resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin me duele tu adiós pero te ofreció un castillo de oro, yo solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos ピーディーアディオスケスティーテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテイテ 私たちの夢を見つけたら、私たの夢を見たを見つけの夢を見つけたの夢を見つ おい、ピーロー、ドイツ。 De mis fantasías. Hoy n a canción de Carolina Ross. Y la noche ya mismo se nos acaba y no nos podemos quedar sin nuestra dosis completa de melomanía. Así que sigamos ahora con el talento Lojano. ¿Recuerden que hace un tiempo estuvo con nosotros Alex d r a b i Pues ahora nuestro amigo nos trae más sorpresas. Pero ahora acompañada por su banda Longev. Este nombre proviene de su ciudad natal, que significa Valle de la Longevidad, haciendo énfasis a nuestro bello Vilcabamba. Disfrutemos de su primer tema promocional llamado Antes que. Ahora sí, amigos, larga vida al amor, e l rock y a la música. Disfruten. El talento ecuatoriano con una excelente banda Longev, que está liderada por Alex Dravi, un artista muy apreciado en Insomnio m e l o m a n i a c o Vamos a cerrar esta noche con una increíble canción en la voz de Santiago Cruz, cantautor, artista y compositor colombiano. En el 2009 lanza su disco Cruce de Caminos, del que forma parte de su canción Baja la Guardia, donde nos habla de los errores en el amor y de las veces que son suficientes perdonar. Así que a d i s f r u t a r melomaníacos. パソコン、メキボコン、ボいケアセ edas、intiendo よろしくお願いしま ピューッ バカな guardia、たくさん言うてるけど、私は私の心の声をかけた。 なるほど。 El siguiente domingo. No se olviden que estamos más cerquita de ustedes a través de nuestra página de Facebook Insomnio Melomaniaco Ecuador. Muchísimos abrazos llenos de las mejores vidas para todos ustedes. Una maravillosa semana. Muchas gracias por todo, Melomaniacos. Nos ha quedado corta la noche con tanto talento. No olviden que nuestra cita es todos los domingos a las 10 de la noche a través de www.radiocce.com. Por la frecuencia de 940 AM o nuestra app Radio CCHD. Un fuerte abrazo a todos. Somos Manuela. Y Jessie. Porque entre melomaníacos. Nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.